Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Sonia Sánchez, sobreviviente de explotación sexual, aseveró entrevistada en Radio Kermés que no puede considerarse parte del movimiento feminista al reglamentarismo que pretende presentar a la prostitución como un trabajo. ¿Cómo nació el feminismo? ¿Por qué nació el feminismo? El feminismo nació como una herramienta de lucha por tanta desigualdad que, que, que vivíamos y que vivimos las mujeres, que padecemos, ¿sí? Así nació el feminismo. Por lo tanto, la desigualdad máxima que padecemos es la prostitución. Entonces, ¿cómo puede una Una persona decirse abolicionista, eh, feminista y luchar para que muchísimas, miles de mujeres mueran pobres y putas. ¿De qué feminismo me habla? Ese no es un feminismo. Ese es el patriarcado asqueroso vestido de, de feminismo. Pero no es, en, en realidad no es feminismo. Mm. Las cooperativas de trabajo, después de intensos reclamos, finalmente accederán a un beneficio estatal en el marco de la pandemia y la cuarentena. Así lo confirmó en Periodismo Turno Mañana, Pablo Fontana, de Visión 7. Después de los reclamos que vinimos haciendo a nivel nacional, varias federaciones y, bueno, obviamente las cooperativas de La Pampa, eh, conseguimos, en realidad es un triunfo de, de los trabajadores autogestionados, este, conseguimos que, que el Ministerio de Trabajo entendiera el reclamo y, bueno, accediera a algo que es parecido a los ATP, este, que se va a extender en lo que era la línea 1. El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, saludó en la mañana quermesera el nuevo posicionamiento del gobierno nacional respecto de Portezuelo del Viento. Conejo le cedió la vicepresidencia a Pichetto. Este, pero, más allá de eso, fíjense la simpleza que a mí me... me... Me, me motiva también en el sentido de decir con tan pocas palabras y con tanta claridad que no va a financiar una obra, que la Nación no va a financiar una obra que no tenga el acuerdo de las cinco provincias. Y está tan claro eso, pero es, es, es de, de, de la primera clase de, de, de, de recursos hídricos, no sé. Es tan de, de, de, de uso. Y a mí me llama eso porque, bueno, nosotros acostumbrados a estar en estas disputas con Mendoza, este, buscamos hasta todas las últimas este, eh, aplicaciones de las leyes y demás, y esto es muy sencillo. No se puede financiar una obra que este, no tenga el acuerdo de las cinco provincias. La reunión paritaria entre el Estado y la intersindical pasó a un cuarto intermedio. El subsecretario de Hacienda, Guido Bisterfeld confirmó a nuestro cronista de exteriores la idea de empezar a discutir salarios. Sí, una reunión importante, más viendo el contexto económico que hay, el enorme esfuerzo que hace el gobierno provincial para reunirse con los gremios ante la solicitud de estos y empezar a discutir salarios.